Pues en esta noche que se nos pide anunciar con el Espíritu de Jesús, debemos darnos cuenta que todo empieza desde el momento en que debemos cumplir diez d i e z qué? mandamientos. Y en la primera lectura nos hablan, de, nos hablan de cómo estos mandamientos serán posibles para nosotros, será posible que podamos cumplirlos. Sí. Esos mandamientos están en nuestro corazón, en nuestra boca, son parte de nosotros. Tan parte de nosotros que no son un capricho divino, sino son formas de vida para cada uno de nosotros. Y la única manera de poder cumplirlos es precisamente con la fuerza de aquel que lo es todo, que es Cristo, el centro de todo. Y bueno. En, este, en esta parábola lo explica Jesús de manera gráfica. Se le acerca a aquel fariseo y le dice: ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. El segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Y son dos mandamientos diferentes. Que no son antagónicos, sino que precisamente al amar al prójimo se ama a Dios. Pero ahí estaba. Muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Cuando nosotros llegamos a pecar, ¿de qué pecamos? Ya lo decimos: de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Cuándo pecamos de pensamiento? ¿Cuándo pecamos de pensamiento? ¿Cómo es pecar de pensamiento? ¿Ah? ¿Pensamos mal del prójimo?、Mm, no necesariamente. Porque el pensamiento puede cruzar tu mente. Eso se llama tentación. A veces es difícil discernir este tipo de pecado, ¿no? Se llama una tentación. Porque el pensamiento cruza en tu mente. ¿Cuándo se convierte en pecado? ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando tú le dices a ese pensamiento, sí, estoy de acuerdo. Porque sentir no es consentir. Puede ser una tentación nada más. Pero si tú ahuyentas el pensamiento, ya no pecaste. Pensamiento, palabra. A veces tenemos una lengua. Que dicen, ay, este, tenemos, todos tenemos cola que nos pise, sí, pero a veces tenemos lengua que nos pise porque la tenemos tan larga que nos llega hasta el suelo, ¿verdad? Es decir, que con la lengua se convierte en una daga muchas veces que atraviesa al otro. ¿Cuántas veces con la lengua decimos mentiras? ¿no? ¿Cuántas n o palabras inútiles llegamos a decir? Pensamiento, palabra, obra, ¿verdad? Cuando. Golpeamos a alguien, cuando robamos, cuando es una acción negativa, pensamiento, palabra, obra, y este es el más frecuente: la omisión, cuando no hacemos nada. Y este es el más frecuente porque muchas veces los seres humanos, desgraciadamente, vivimos así, pasando la vida, sobreviviendo. Trabajando, estudiando, haciendo mil cosas, pero sin un objetivo concreto, sin una razón por qué vivir, sin un servicio que brindar. Dice un dicho que aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, es una cuestión en la que debemos preguntarnos: yo no, el, el servicio es para mí un por qué vivir. Y si yo no tengo un por qué vivir, no tengo por qué vivir. Es importante tener una meta concreta de qué hacer por los demás, cómo servir, cómo compartir mis dones. Y se peca cuando yo no pongo eso en movimiento, omisión, que amplia a veces puede ser la omisión. Pero a veces yo puedo tener, tal vez, i n c l u s i v e aún cuando yo l l e g u e a tener un proyecto bien labrado, una idea fija. Pasaba un sacerdote y al ver a aquel herido, siguió de viaje. Pasó un levita. Eran personas con un propósito bien este, marcado y bien labrado, con una idea bien definida de su vida. Pasó y ni se enteró. Pasó un samaritano. Entre los judíos, los samaritanos eran gente. Fuchis. Raspa. Guácatelas. No los queremos. No los querían, ¿no? Entonces, imagínense q u e l supo, aquel comentario al pobre fariseo. Como sal en la herida y limoncito. Bueno, pues pasó el samaritano y es precisamente aquel samaritano el que se conmueve y con misera de aquel que estaba en el camino. A veces la tentación nos viene cuando no lo esperamos, pero igual, así como el enemigo nos tienta, también Dios no nos tienta, sino nos inspira. Y la oportunidad más grande a veces se presenta en medio de la inoportunidad. Dios, a veces, para hacer las grandes cosas, nos pide que sirvamos en el momento más inoportuno. Cuando estamos por realizar algo muy importante, Dios te cambia la jugada, te cambia los planes. Sí, eso es lo que tú quieres, pero yo quiero otra cosa. Y entonces se presenta aquel niño. Deme algo de comer. O Aquella persona que te habla y te pide ayuda. Ay, pero ¿cómo me hablas ahora? No tengo tiempo. Y es cuando vienen las excusas, ¿no? Y ponemos miles de excusas. Pero ahí, en el momento más inoportuno, si, imagínense, por ejemplo, igual, tal vez los tres. El sacerdote, el levita, el samaritano, los tres tenían algo que hacer, me imagino. Si iban de viaje, iban con alguna encomienda. Pero fue este el que se detuvo. Y fíjense cómo fue: dejó todo. Dejó lo que iba a hacer. Dispuso absolutamente de todo su tiempo y lo prestó a aquella persona en necesidad. Fue, lo llevó. A, una, a un lugar, a una, a una posada, le vendó las heridas, se las, se las suavizó en aceite, le curó y luego le dijo al, al, al encargado: Si gastas algo más, a mi regreso te lo pagaré. O sea, iba a regresar aparte, iba a regresar, no contento con haberlo ayudado. i b a a regresar, tal vez bastaba con. No te preocupes, ahorita llamo a la ambulancia. ¿eh? Ahí, ahí, ahí no... Aguanta, aguanta, no te preocupes. Ahí te mando ayuda, ¿eh? nos vemos. Y nos vamos. Pero fue que precisamente él, el que fue quien le auxilió. Y entonces a veces nos curamos en sano, ¿no? Ya, ay, te mando aquí a alguien que te ayude. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero a veces ahí está la, la oportunidad más grande, porque la caridad más grande, el anunciar con el Espíritu de Jesús, es anunciar con esa caridad que implica para nosotros un sacrificio. Porque el amor es igual a sacrificio. No hay amor sin sacrificio. Puede haber sacrificio sin amor, pero no puede haber amor sin sacrificio. Y ese de hecho, esa de hecho, de hecho fue la obra más grande que hizo Jesús, el amor más grande que nos otorgó. ¿Quién fue el prójimo de aquel hombre? Aquel que se sacrificó por él, que sacrificó lo que tenía que hacer, que aceptó la inoportunidad y v i n i e n d o su tiempo, su espacio para esa otra persona. No pensó en sí, sino pensó en ti. Y entonces ahí está. Jesucristo anuncia así. Cuando nos dice a m a r á s a Dios sobre todas las cosas, es un mandamiento, nos lo está ordenando, pero con absoluta autoridad. Cuando dice a m a r á s a Dios sobre todas las cosas, es deja todo por Dios. Lo más importante para ti será Dios, más que tu padre, más que tu madre, más que tu propia vida. Y a Dios hay que ponerle como prioridad, hay que darle tu tiempo, tu espacio. Y hay veces que hay cosas que se opondrán entre t ú y y Dios. Esas cosas tendrán que moverse al lado. Porque lo más importante para ti será Dios. Y tendrás que sacrificar aquello que se oponga. Qué duro pareciera. Pero no será más duro para aquel Dios que lo dejó todo. Imagínense un Dios que se ha dicho a sí mismo: Yo te he amado sobre todas las cosas. He dado mi vida por ti. Para mí fue más importante tu vida que mi propia vida. Dejé el cielo. Jesús, ¿qué tenías tú que estar haciendo caminando entre el desierto? ¿Qué tenías que hacer caminando entre los hombres? ¿Qué tenías que hacer haber sido rechazado por estos fariseos que te ponían pruebas una y otra? ¿Qué necesidad tenías tú? Absolutamente ninguna. No era por necesidad, era por amor. Porque para él su prioridad fuiste tú. Y si bien él mandaba, le dijo al, al, al, al fariseo: Veías tú lo mismo, porque él ya lo estaba haciendo. Al explicarle a este pobre fariseo confundido, al explicarnos a nosotros, al dar su tiempo, al vendar nuestras heridas, Cristo da el ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos enseña el amor igual a sacrificio. Anunciar con el Espíritu de Jesús es anunciar con espíritu de caridad, con espíritu de sacrificio. Así sea.